Y ya estamos eh, con él, os lo hemos presentado antes. Es un placer, un orgullo, después de tantos años, tener al Salvador Freisedo. Salvador, muy buenas. Muy buenas. Yo recuerdo, era un niño, un libro tuyo, Israel Pueblo Contacto, me impresionó, ¿eh? Israel Pueblo Contacto, sí. Porque uno, en ese libro, empezaba a descubrir cosas, ¿no? Sí. Como mucha gente... De... Okay. No sé si está en mi haber o en mi debe, pero mucha gente se han despertado de, de, de, de, de, de lo que vivíamos ahí, siempre en la rutina, sí. El libro ese lo prologó este Fernando Jiménez de no uh -huh. y, y sí, y a lo mejor, no sé, lo, lo republicamos ahora, porque es que los libros todos míos se han quedado atrás por ahí, andan pirateados por todas partes, pero bueno. Me alegro, me alegro que la gente lo vea. Ese fue un libro que me impresionó, a mí me impresionó a toda una generación porque decía cosas muy importantes y ahí ya estaba el salvador que todos conocemos, el salvador Freisedo, que no se sabe si ama la justicia, si ama el escándalo, si ama todo o a veces en decir las cosas demasiado claras, como es tu caso, provoca pues eso, escándalo, polémica, que a veces Mira. se huye de ella y no hace falta, ¿no? Lo que yo, yo, amo, y lo que yo amo, es a Magdalena del amo, ¿verdad? A tu mujer. Es, es, eso, efectivamente. Y además, yo soy, ahora tú sabes que me dedico a escribir muchos me divierto escribiendo sonetos, y hay un soneto o dos que empieza diciendo, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo soy de justicias, porque está hasta un harto de las unas y de las otras, y son igualmente de sinvergüenza los dos, porque lo han demostrado eficientemente, ¿verdad? Y ahí lo que hace falta es eso, buscar en la vida la justicia y, el, y el, la decencia y, y pegar una patada a todos los sinvergüenzas, aunque tengan títulos universitarios, eclesiásticos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos faltos de gente honesta. En ese libro ya se empieza a conocer un poco la persona. ...alguien que había sido durante muchos años... ...durante décadas jesuita... ...que abandonó el mundo de la religión... ...la ordenanza de, de la religión... Eh, ...la creencia, no sé si la abandonaste o no... ...pero estuviste mucho tiempo... ...y sobre todo en América, ¿no?... ...y en varios eh, países tuviste problemas... ...este... ...problemas sí, yo estuve... Trein, ...fue 30 años jesuita, justos ...30 años y 3 meses, creo que fue... Y, ...y me mandaron enseguida a América... Yo llegué a Cuba el año 1947, me parece. Y, y luego de ahí yo he vivido, puedo vivido, no he pasado, he vivido en 12 naciones diferentes. Por una cosa o por otra. He pasado más, más temporadas o menos temporadas. Pero empecé porque me, los superiores míos me mandaron a, a Cuba. Una Cuba entonces en tiempo de Batista. Y eh, tuve tres años, pero bueno. So, ...es que mi historia es muy larga... ...y si sí, años después... ...fue... ...fue Batista me echó de Cuba... ...pero eso fue años después cuando yo escribí mi primer librito... ...humilde librito que se titulaba... Eh, ...40 casos de injusticia social... ...y yo no me metía con Batista para nada... ...ni con el gobierno... ...ponía casos porque yo estaba ahí al frente de la JOJ... ...de la Juventud Obrera... ...y claro conocía los casos... ...de la, la, las injusticias terribles que había... ...y aquello... Batista era un indio muy listo, y que de sargento se autonominó general, y era muy listo. Y claro, él se olvidó que aquello era un poco, un poco peligroso, y llamó a mis superiores y dijo, miren, a este, denle pasaporte que se vaya, y de ahí me mandaron a Puerto Rico. Y ahí empezó ya mi periplo, de porque luego cuando yo me salí de la orden, Que que también te que... echaron de Puerto Rico, ¿Eh? ¿no? Que también tuviste problemas en Puerto Rico. En Puerto Rico tuve problemas. Pues sí, sí, bueno, muchos problemas, pero... ¿Y tribunal... sí, en Venezuela después? No, no, en Venezuela fue, fue... El problema más grave fue en Venezuela. En Puerto Rico tuve problemas porque yo tampoco simpatizaba mucho con, con el gobierno, a pesar que era mucho más todo adelante. Pero, pero bueno, allí ya estaba yo en plan li libre, Estuve un tiempo dentro de la orden, y allí fue donde me, me, me dijeron que mejor que me fuera, después de escribir un, mi libro, que fue el tercero, me parece, que se titulaba... Este, ¿Cómo se titulaba? Y, ¿Y la iglesia sigue dormida a tiempos, eh, bueno, en tiempos actuales? Bueno, ahora acabo de publicar un libro que se titula Iglesia Despierta, uh -huh. y eso después de 30 años, ¿verdad? Porque la iglesia, en muchas cosas, sigue, sigue despierta. Ahora este Papa realmente yo creo que, lo, que, que está haciendo una cosa más profunda de lo que la gente cree y tengo gran esperanza de que, lo, de que le esté quitando a la iglesia esa costra que se le ha metido porque claro la iglesia es vieja y todos los viejos, dímelo a mí, ¿verdad? les pasa algo y tiene costras y tiene añadidos y tiene manías que, y este está con escándalo de muchos teridentinos está echando para un lado muchas cosas y ojalá vuelva a ser una iglesia más evangélica, más que vaya a la esencia, y la esencia del cristianismo es como para un programa de, de un, como un programa de, de un partido político, es ama a tu prójimo, no hagas daño a nadie colabora, sé, sé buena persona, no sea sinvergüenza. Eso es la esencia de la Iglesia, ¿verdad? Y sin embargo, esa esencia de la Iglesia, del poder, el poder muy pocas veces, el poder político muy pocas veces parece actuar en consecuencia con ese dogma, ¿no?, con esa idea. Hoy vivimos a la época del egoísmo, ¿entiendes? La filosofía de hoy día es el egoísmo. Es, yo, yo, como dijo, creo que el poeta se la haya yo, yo, nada más que yo. Y, y así nos va, ¿verdad?, Lo que hace falta es volver esto a, a, a la esencia de que, de que no hagas a otro, que eso es en todas las religiones, lo dicen, todas. La gente cree que, pues, claro, se cita, se, cada uno se limita a la suya, pero los, todos los grandes fundadores de religiones han dicho lo mismo, ama a tu prójimo, porque nadie ha leído el Sendavesta, el Sendavesta es la, la Biblia de Zoroastro. Seis siglos antes de Cristo. Y ya dice lo mismo. Y Buda dice lo mismo en su mapada, en la infinita literatura búdica. ¿Verdad? También, en el fondo, van a lo mismo. si que Jesucristo lo resumió. O amas a tu prójimo o te vas a matar. Y nos hemos estado matando. Y nos seguimos matando. Habla, fíjate que ahora ahí... Yo me quedo pasmado eh, cuando... Veo todos los enormes, sobre todo viendo todos los aparatitos que tenemos que nos sirven para todo. Es una cosa tan pequeña que puede hacer tantas cosas. Hasta las tecnologías, pero seguimos matándonos igual, con, con un odio y una, unas estupideces totales. Seguimos siendo tan mentecatos, que, mientras no cumplamos la, la esencia de todas las religiones, no solo el cristianismo, seguiremos como estamos. ¿Estuviste 30 años en los jesuitas? Eh, ¿Lo abandonaste? ¿Pero abandonaste la religión? ¿Dejaste de creer en algún momento? No, no, yo he yo sido muy crítico con la religión y lo sigo siendo. Y sin embargo defiendo a la religión, la esencia de la religión, porque la esencia de la religión es lo que te dice, ama a tu prójimo. Y el que no lo cumple está perdido. Ahora, habíamos, habíamos distorsionado la religión. Habíamos dicho, la religión es, mira, ir a misa, rezar el rosario, cumplir esta cosa. este No, eso no es. A mí, entre un hombre que realmente es honrado y no le hace trampas a nadie y ayuda si le pides, entre ese que no va a misa ninguna y nada, entre ese y uno que va a misa, pero es egoísta, y si le pides prestado, mira para otro lado, etc., yo me quedo con este, por supuesto, me quedo con este. Hay una anécdota. De, de ...del Papa ahora... ...una señora en Argentina... ...cuando él era arzobispo de Buenos Aires... ...que no sé si es cierta o no... ...pero sí le he leído... ...una señora amiga de él le dijo mire, monseñor, mi, estoy preocupada con mi hijo porque mi hijo no, no va a misa. Antes era muy religioso pero piadoso, pero ahora no va a misa. Ahora fue a la universidad. Y, y, dice, y él le dijo, pero vamos a ver, su hijo es buena persona. Sí, sí, mon, y, y ayuda a los demás. y, y dice es, es como siempre por ahí, pero es que ya no va a misa. Por pues eh, tranquila, que su, su hijo es buena persona, es buen cristiano. Algo así le dijo, ¿verdad? Mucha gente eso, pero bueno, ¿cómo puede decir eso papá Pues sí lo está diciendo, ¿verdad? Y ojalá lo siga diciendo y se lo dejen, porque yo muchos creo que están, están rezando por él para que el, el Señor se lo lleve pronto. ¿Tú abandonaste los jesuitas o te invitaron a abandonar a los jesuitas? O sea, ¿fue una decisión no, propia o una decisión influida? No, fue a, a raíz del libro mío, ¿verdad? Uh -huh. Me llamaron a capítulo bueno, Él fue el arzobispo de San Juan de Puerto Rico fue el que llamó enseguida a mis superiores, mira lo que dice este hombre los obispos de Puerto Rico eran siete en total, se tuvieron una especie de no sé cómo se llamaba eso, antiguamente verdad de, de auto de fe y me hicieron una me llamaron yo, el, el superior mío me dijo, mira me han llamado, tenemos que ir allá este y yo le dije eso es una cerrona Eh, voy a ir contigo, vas a sufrir, fui, y fue tremenda, fue tremenda, eran, excepto todos, excepto uno, sí. que era el que, que había sido jesuita, y que fue, era mejor que todos ellos, todos estaban contra mí, y yo claro, yo no me dejé patear, yo le dije cosas duras, ahí, y alguno, le, cuando me decía una cosa, yo le decía la contraria, le, le hacía un retruécano, y le retrucía la palabra, Total que, Salí de allí, no es excomulgado, como dicen algunos, sino suspendido a divinis. es decir Casi lo mismo, ¿no? O sí, peor todavía. Sí. No, peor no, porque excomulgado, eh, es excomulgado, te expulsan de la iglesia. Aquí, solo que yo no podía ejercer como sacerdote, pero no me expulgaban de la iglesia. Total, que el superior, pues, bueno, pues, llamó al superior mío, estaba en Nueva York, porque yo pertenecía a la provincia de, de Nueva York, y... Y nada, y con el general se pusieron de acuerdo total, que me dijeron que me tenía que ir, me dieron, me vino una mañana, me dijo, bueno, tienes que irte porque, porque no puedes seguir aquí, Hicieron, hicimos un documento en el cual dividíamos nuestros caminos, respetaba mis ideas, que yo podía seguir yendo, me dio un billete de 100, después de, de, de, de 30 años, Decían, yo se lo devolví honestamente, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Le dije, que era un gran amigo mío, era un americano, buena gente. Y yo le dije, Talbot, ¿qué hago yo con cien? Me voy a ir con la cosa, y se lo devolví. Y, y, nada, y me fui tranquilamente. Lo que pasa es que en, en aquel entonces estaba ya el libro Mi Iglesia Duerme, ¡pua! con ediciones que se ha hecho, yo no sé cuántas, porque en México lo hicieron todas las que le dieron la gana. Y ya me, me estaba mitando algún dinero que, cosa para la cual soy malísimo, porque, porque sí, porque, porque nunca me he llevado cuenta de ninguna eso y ahí seguí yo verdadme, porque yo me enteré me, me interesé, no ya estaba muy interesado a mí el fenómeno ovni. ¿Pero eso... eso fue después o antes? El venía trabajándome la mente a mí. Uh -huh. Yo el día que me convencí de que el fenómeno era real, yo empecé a decir una cosa que vengo diciendo desde muchos años... La, la, la, lo que yo llamo ahora la segunda revelación es decir, que el hombre se haya dado cuenta de que hay otras sabía que había estrellas por ahí, no pero que estuvieran, que estuvieran pobladas y que vinieran y que hablaran directamente con nosotros no había el día que yo me convencí que era real yo le dije esto es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas y lo sigue siendo ¿entiendes? ¿por qué? pues porque Porque cómo es posible que no nos hayan dicho nada, absolutamente. Entonces, eh, ya aquello me trabajaba la mente. Y una vez que me quedé libre de mis cosas, a, de sacerdote por ahí, yo empecé a meterme, a viajar, a moverme. Hay ovnis en tal sitio. Iba. Y me movía, porque yo he cruzado el Atlántico más de cien veces. Cállate. Para arriba y para abajo, y sobre todo este oeste Y... y Y claro, cada vez uno ha ido conociendo más cosas, más cosas, y dándose cuenta de que realmente somos un grano de arena en una playa infinita, ¿verdad? Y creer como habíamos creído, y sigue creyéndolo mucha gente, que somos el centro del universo y la... la, la, la el dogma cristiano nos lleva a creer eso. Eh, eso es absurdo, es completamente absurdo. Y claro, uno se revela contra esas cosas y uno... Deja que la mente sea libre, pierde miedos y por ahí. En eso estamos. Pero ¿tú crees que somos más esclavos de ellos, sean quienes sean? ¿O esclavos de los que están aquí, esclavos del dinero, esclavos del poder? Hace muy poquito escribías un texto sobre los mercados. En cierto modo, ¿somos esclavos de lo que nos han enseñado los mercados que tenemos que hacer? Mira, los mercados, los lo que yo llamo la canalia gobernante. Todos los gobiernos, en general, cuanto más, más arriba, más podridos están. Y hoy día, si eres un gran gobernante, eres un sinvergüenza. Nos lo han demostrado estos días, en pequeño, aquí en España, pero la canalla gobernante es la, la canallísima que está más bien en las sombras. Por ahí. Pero todos esos son siervos de otros que están más arriba. Y los que mandan, y ahí viene el fenómeno ovni, en este mundo no son humanos. ¿Entienden? Aquí hay una raza razas y, y entramos ya en lo que muchos los ufólogos no entran aquí han venido de otros planetas y esos son los que mandan entiende ahora se habla mucho de los reptilianos y por ahí porque algunas de esas razas increíblemente son zoomorfas pero bueno eso dejémoslo ahí pero tienen una inteligencia mucho más grande que la nuestra y son los que tienen ...a su servicio a las autoridades... ...¿por qué las autoridades son malas? ...porque ellos las han colocado... ...no sé si tú has leído mi libro Teognilogía... Uh -huh. ...pues si no lo has leído... ...léelo... ...porque ahí está la esencia de la cosa... ...ellos han colocado a toda esa gente y tienen... ...se valen de ellos para... ...hacer lo que están haciendo en el mundo... ...y por eso este mundo es un infierno... ...¿tú crees que en el origen de las religiones... intervinieron esas fuerzas? ...total... Uh -huh. ...la, la Teognilogía es y es donde ahí se trancan todos los ufólogos, no quieren dar ese paso, las no se pueden explicar las religiones sin los OVNIs, ¿por qué? porque apareció una cosa, tú has leído, porque esto yo lo, últimamente lo estoy areando mucho, la aparición del OVNI a Juan XXIII, uh -huh. ahí ¿entiendes? eso viene, ¿qué hizo Juan veintitrés cuando se le posó un OVNI allí delante de él? se arrodilló, Él y el, el cardenal Capovilla, que se acaba de morir hace dos meses, con 100 años, que era el que iba con él, se arrodilló porque creyó que era una, una aparición de la Virgen o quien fuere, vio salir aquel hombre de allí dentro y estuvo hablando con él 20 minutos. Así nacieron todas las religiones. Al ver luces en el cielo la gente, tú sabes lo, lo que pasó en, al norte de Australia, con una de esas eh, Guinea o Nueva Guinea, una de esas islas que hicieron un culto de los aviones, uh -huh. porque los vieron... Pues así, así ha sido hecho la humanidad. Adorar a eso. Y sin embargo, si todo esto es cierto, ¿dónde quedan personajes que aparentemente son tan puros y tan... ...positivos como Jesús de Nazaret, por ejemplo, al que tú le hiciste una interpelación en uno de tus libros. Sí, por supuesto, y fue el libro más fuerte, cuando yo estaba más rebelde, fue el libro más fuerte que escribí, que hoy ciertamente, desde esta altura, no sería tan crudo en decir tantas cosas. Cuando escribiste ese libro, Interpelación a Jesús de Nazaret, te dices que entonces eras más rebelde. ¿Se ¿Si no, puede ser más rebelde que ahora? más rebelde que ahora bueno, ahora yo me estoy revelando en cierta manera, algunos dirán que soy un superhéroeje, con el libro este último que escribí que se lo recomiendo a la gente este, Iglesia Despierta uh -huh. Ahí yo por ejemplo me meto con algunas cosas claras para quitarle a, a alguna gente los miedos que le tienen a leer porque la iglesia se ha hecho antipática en algunas cosas por ejemplo, una, una iglesia que presenta a un Dios tan terrible como nos presenta como vemos, por ejemplo, los pobres testigos de Jehová, que todavía creen en Jehová, aquel Dios bárbaro del, del Génesis, que andaba, que, que cogió a un pueblo, lo escogió, sois mi pueblo escogido, y lo ha martirizado durante dos mil años. Yo, Pero, ¿qué clase? Este, ¿Por qué te decía yo esto? Por eso que a, a la iglesia yo la, la, la defiendo, le, la defiendo en lo que tengo que defenderle, ¿verdad? Que es en el programa profundo que tiene, ama a tu prójimo, si ama a tu prójimo eres bueno, eres buen, cristiano o lo que sea este, pero sin embargo en las cosas terribles que tiene, por ejemplo, un infierno eterno eso es una, eso es una calumnia que le han levantado a Dios, porque un Dios que realmente eh, a un pobre desgraciado, porque, porque tuvo un pecado de que sé yo, porque se fue con uno de sexo, que en el sexo todo el mundo se va de cabeza, verdad, y eso no es culpa de uno, sino que es instinto que uno tiene uno, y lo manden por eso, eternamente, en el fuego, vamos, eso no le cabe, y eso está en el evangelio, y hay cosas en el evangelio que hay que cortar, ¿por qué? Porque el evangelio llegó a nosotros después de muchos años, muchas traducciones, mucho, mucho mentecato con título de arzobispos o por ahí, o de, o de teólogos, que se metieron a hacer más papitas que el Papa y la imagen de Dios tremenda no, entonces hay que ser valiente yo en ese libro este, Iglesia despierta, todo el lo har entiendes, muchas cosas Créate, quédate únicamente con sé bueno con el prójimo y, y entrarás en el reino de los cielos con banda de música. Iglesia despierta es el último trabajo. Hemos hablado de Mi Iglesia Duerme. En aquella época, en aquel momento, en América, eh, tenía mucha fama, tenía mucha repercusión y penetración en la, en la sociedad y problemas también eh, con los políticos con los que mandaban la teología de la liberación. ¿Tú te sientes identificado con ese movimiento? Ahora sí, cada vez más. Entonces estaba yo más dentro por ahí, los veía porque no me gustaba la amistad que tenían con cierto tipo, por ejemplo, los que se inclinaban mucho a Marx, era muy marxista y digo, no, eso está fracasado ya, tú vete por la, línea de, por, la, por la línea puramente evangélica, mira, tú sabes quién fue Camilo Torres, uh -huh. Camilo Torres fue aquel cura col colombiano que se hizo guerrillero, y tal. yo... A un amigo común, de, yo no, nunca conocí a Camilo Torres, pero un ami, teníamos un amigo común, ¿verdad? Que vive todavía, está en Venezuela. Y por, a través de amigo yo le mandé un recado a Camilo Torres. Dice, Camilo, bájate, deja el fusil, súbete al púlpito, que ese es tu arma, porque un cura con un fusil no pinta nada, te van a, te van a cepillar, lo cepillaron a la, a la semana le dieron una cosa. ¿Por qué? Porque eso es, es un, tonterías. Cada uno tiene su manera de actuar y debe tener. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Si Yo tiene no futuro la humanidad. Bueno. No lo veo nada bueno. Créeme, no. Sinceramente. Porque vas viendo cómo, cómo estas cosas, por ejemplo, es, esto es inexplicable. Lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. Es inexplicable. Y son las peleas de los de arriba. ¿Entiendes? Son las peleas... No ya tan de los suprahumanos, no, no, de los, los americanos, con los intereses americanos, los intereses judíos, los intereses de, lo, de, de los rusos, los intereses de los chinos, todo el mundo peleando ahí. Y uno dice, ¿cómo es posible? Este es a, a nivel puramente humano. Pero por otro lado ves, en la sociedad, la corrupción bárbara que hay, porque yo en algunos de mis sonetos digo, pero bueno, hay alguien en este país que no robe. Porque en cuanto alguien tiene un dinero, a, a la es que se van de cabeza. Personas que creíamos tan, Rodrigo Rato, ministro, en cuanto vio de cabeza, dinero, ya lo había visto ya, porque estuvieron de familia, se tiró de cabeza por ahí. Y digo, caramba, pero ¿cómo es posible? Y luego los, los gobernantes, bueno, los sobrecitos que decía hoy los, los rombos por todas partes ante un, Y esas son nuestras autoridades, digo, pero bueno, Dios mío, ¿cómo es posible? Por eso yo te digo que, que no tengo mucha no sé si Dios existe, pero el diablo es el dinero, eso está claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy día el Dios es el dinero, esto mm -hmm. es, es, es lo, que, lo que por desgracia estamos viendo ahí. Y ahora eh, ya dejas eh, Madrid, eh, hoy es tu último día en esta visita a Madrid y vuelves a Galicia, el lugar que siempre ha estado. Tú has estado en todo el mundo, has vivido en casi todo el mundo, pero Galicia eh, parece que tiene ese toque mágico que no lo abandonarás nunca, ¿no? Hombre, eh, que nací allí y tengo la, la suerte de tener una casa allí y sobre todo ahora cuando uno se asoma y ve el, y ve el tráfico y ve la locura total y ya ves cómo... Por un lado está muy bien, pero por otro lado la misma dificultad que hemos tenido entrar aquí, todo es automático, todo son cosas. Uno dice, no, no, déjame ir al monte y vivir un poco a los salvajes, porque a la noche tiene silencio, ¿verdad? Y tienes paz, y ya está aire puro. Mira, nosotros tenemos la perrita, que allí está siempre limpia, blanca. Llegamos a Madrid y se pone negra. Pero, Pero, ¿dónde es eso? Pues mira, es que las gomas es de los aire. coches. No, no, mm. están por ahí. Y eso es lo que respira a la gente. Y por eso ahora hay ciertas cosas, estamos aterrados, por ejemplo, el cáncer es una mala lotería que le cae a cualquiera por ahí. ¿Por qué? Porque nos están envenenando, hace años que yo lo dije, de seis o siete maneras en lo que nos dan de, de, de comer en lo que nos dan eh, a través de las televisiones, en las es, nuevas, la, eh, nuevas ideologías, eh, este, nos atontan con los deportes, etcétera, etcétera. Son seis o siete cosas que no. que... 93 no, años y sin embargo no paras, eh, porque tú sigues eh, trabajando a diario, eh, hay nuevos eh, trabajos, eh, nuevos libros, no cesa la, la actividad, algo, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Ahora so, turisteo el mundo entero a través de la pantalla. Sí. Porque ahora es increíble, puedes, eh, puedes primero comunicarte con alguien que tú haces en Australia. Esto es un milagro, la gente se da cuenta que vivimos arriba de milagros. Este, das un botoncito por ahí y se te aparece en la pantalla, a lo mejor el amigo tuyo la amiga tuya, y, y nada, y ahora esto, no hace falta, sobre todo cuando uno tiene las piernas flojas ya, que vayas corriendo a correr a aviones, no me, no puedes ver... La, Puedes ver cómo estaba Estocolmo en este momento, dentro de poco será todavía más eso. Lo puedes ver sentadito por aquí, y, y es una, una maravilla, por eso yo soy oí mi rincón allá, yo tengo algún sitio debajo de un manzano, he tenido, debajo de un manzano me he sentado muchos, muchas veces, ahora ya no, porque se, se me rompió de viejo el sillón, pero... Pero nada, está infeliz allá. Y ahora cada uno que dice, respetar la idea de cada uno. Y manteniendo tus escritos, eh, tu blog, e incluso tus poemas que se pueden eh, ver. Y, y ahí está un poquito la esencia de ese espíritu interior, ah, ¿no? ¿no? no sí, si el que quiera enterarse de cómo pienso yo, yo le recomiendo que ponga en, en, en Internet, en el Google, que ponga sonetos freisedos. Basta con que ponga eso, sonetos. Eh, yo, en periodista digital, yo semanalmente pongo uno, dos o tres uh -huh. sonetos ¿y qué hago yo? veo las noticias del periódico y comento y a veces fuera de, del periódico y de las tonterías que hacen los, los, porque los políticos son una fuente inagotable de, de noticias este, pues uno se le va la mente y habla sobre algo sobre, sobre lo bella que es la sonrisa o sobre lo terrible que es la traición y eso O les recomiendo algunos porque hay algunos sonetos, modestia aparte, que me salen bien. Uh -huh. ¿sí? Sobre todo los sonetos que son sarcásticos metiéndome con estos sinvergüenzas que nos han, que nos han estado engañados. ¡Sinvergüenzas! Déjame decirlo por tercera es vez. Que lo, que ¡Qué lo... sinvergüenzas han sido! ¡Cómo nos han robado! Y, y teniendo siempre unas caras de, de personas muy tan decentes y por ahí. ¡Qué barbaridad! Y todavía siguen ¿lo ves, peleándose entre ellos para ver quién... Pero váyanse los cuatro al demonio, hombre, y dejen a otra gente. Lo que pasa es que lo tremendo es que los buenos están muy callados y son muy cobardes. Pero algún día ganarán los buenos, ¿no? Ay, no. no? espero que así sea. Pero hace falta eso que... Por eso este Papa, en una de las muchas cosas buenas que tiene, salgan a la calle de locura, salgan, quieren evangelizar, evangelicen, hablando con la gente, no quedándose en la sacristía. Hombre. Y hoy día, eh, este, ni siquiera en los púlpitos, ¿no? porque la gente, yo me acuerdo que yo hablé en una iglesia de Bogotá, en una iglesia, desde el púlpito de la iglesia, la iglesia abarrotada, se hablaba de ovnis, porque era una iglesia que ya había la, la jerarquía, se la había vendido a no sé quién, y yo me reía porque yo estaba en un púlpito allá, tuve que subir una escalerita y, y yo me ríe, decía, mire usted, que yo vuelvo a hablar desde un púlpito por ahí, pero ahora hablando de ovnis, y estaba la iglesia abarrotada, cosa que ahora tú vas a la iglesia y hay un, es el desierto del Sahara. Sí, no hay nadie. van pocos y, no, poco, poco. y ya muy convencidos. ¿Eh? No, no, de, de lo que van a escuchar, de lo que les van a, a decir, sí. ¿no? Porque muchos de los que van creen en ese Dios justiciero al que tú sí, acusabas sí, antes, ¿no? Por eso hay que presentarle, lavarle la cara a la, a la iglesia y presentarle en ese más amable, no un Dios tan metiche como dicen los mexicanos, que está siempre atento a ver los pecados de este y amenazando por ahí. No, no, si Dios es... Dios es... Primero, hay que hablar con respeto de Dios. ¿Quién sabe? Nadie... Lo que los teólogos han hecho con Dios, destriparlo, de es decir, que son tres es uno, ¿cómo es posible? El, la suprema inteligencia que ha creado todos los astros, esa millonada, de millonada, de millonada de astros, porque la gente no cae en la cuenta de que el Hubble, el, el, el, el telescopio, nos han dicho que hay cientos de miles, cientos de miles de galaxias que no son sistemas solares, son de millones, de millones de astros la suprema inteligencia que, que han dado de por medio. Y usted, teólogo, sabe cómo él entendía No haría tontería, no haría tontería. Salvador Freisedo, este mundo, pequeñito mundo, un rinconcito en el universo, creo que es un poco mejor. Hay gracias a personas como tú que enseñas a la gente a pensar por sí mismo, que yo creo que es el fundamento de todo. Oh, sí, ser sí. independiente en el pensamiento. O Se pueden ser independientes en otras cosas, pero sobre todo en el pensamiento y las ideas hay que serlo. Sí, señor, sí, no, hay que la libertad. Y eso es de los pecados que ha tenido la Iglesia, que ha apertado mucho y no te ha dejado y te ha metido miedo. Y si te apartas de la, de la ortodoxia y del dogma, pues te mandan al infierno eterno, digo, por favor, eso es terrible. Salvador Fresedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme aguantado y vamos a ver ahora si hay. Espero que haya gente que rece por mí, este pobre viejo hereje, que, que, que se va a ir al infierno por ahí. Pues no voy a ir al infierno, señor o señora que lo diga, porque me va, me va a esperar con una banda de música en el otro lado. Pues eh, iremos ahí donde tú estés, eh, no, no, no lo dudes, y te seguirá y te sigue mucha gente. Así que, mira, el, el infierno, si es eh, para gente que piensa por sí mismo, pues bienvenido al infierno. <risa> Bueno. Okay, es muchas infierno, gracias eh. a ti. Eh. Gracias a ti. A ti gracias.